la crisis sanitaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia está siendo una fuente de incertidumbres más y si cabe para quienes nos asustan pues más que los gobiernos eh, perdón, más que los virus que, que la naturaleza pueda crear, si es que suponiendo que, que este virus no haya sido creado en un laboratorio, para que ellos digo que nos asustan más pues los gobiernos y los oscuros poderes que económicos que, que los manejan. ¿no? Y una de las cosas que está creando bastante incertidumbre y preocupación estos días ha sido ver al ejército desplegarse por nuestros pueblos y ciudades. Para hablar un poco más sobre de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Javier, de la Coordinadora Antimilitarista Kakichat. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal lo vas llevando? Bien, bien, aquí bien, en casita. <ríe> Como todo el mundo. Sí. Si tengo la suerte de poder trabajar desde casa, entonces bueno. Eso bueno, es. Que uh -huh. me pongo menos. <ríe> bueno, pues... Eh... Cuéntanos un poco primero, vamos a los hechos, antes de entrar en las valoraciones. Cuéntanos qué, qué es eso que está realizando, qué acciones está llevando a cabo el Ejército eh, y, bueno, sí, sí, que nos gustaría saber si también está realizando lo, lo mismo en, en todo el territorio del Estado o, o solo en ciertas zonas. Sí, bueno, eh, yo creo que bueno que está un poco claro, no o sea, porque, de hecho, o sea, no están haciendo de manera, digamos, escondida, sino que están dandole bastante bomba a lo que están haciendo. ¿no? Por eso nos parece, bueno, sobre todo que es una, una lavada de cara de lo que están haciendo el Ejército y esperemos que que realmente sea solo eso y que no haya intereses más ocultos, no y que uh -huh. no haya, pues eso, pero bueno, pero imaginando solamente, vamos a ponerse en el mejor de los casos, que solamente es una lava de cara, yo creo que también es bastante grave la situación, ¿no? todo lo que estamos viendo, pues es eso, que desde las ruedas de prensa, las que salen hablando, desde militares y policías y todos en plan casi, casi como si estuviésemos en una guerra, ¿no? Más uh -huh. que en una crisis sanitaria, eh, que además, dándonos, pues eso, desde el mensaje ese que están utilizando, ¿no? En vez de utilizar un mensaje... Un mensaje Pues de solidaridad no porque yo creo que son momentos en que hay gente que se está dejando la piel y gente que está saliendo a balcones que están saliendo apoyando gente que está dando desde su, desde su pequeño apoyo que esa aportación están trabajando mucho por el tema de la solidaridad y eso para solucionar esta crisis desde los medios de comunicación parece que está también no lo contrario no que estamos en una guerra que parece que nos ponen nos, nos sacamos ejércitos a la calle y eh, Mm -hmm. Bueno, también está ese mensaje patriótico, ¿no?, de sí, un, unión de la nación, ¿no?, <ríe> en, sí. en términos, sí, en belicistas, sí. pero bueno, en, en ese sentido, ¿no?, de unir, claro, desde un punto de vista muy centralista, ¿no?, también. Sí, sí, no, desde luego están sacando, sí, sí. y bueno, en muchos sitios también están sacando la bandera, que mira, con la bandera sí que podría ser útil, pues igual para cortarla en trocitos y hacerte mascarillas, pero no, otra cosa, no no lo entiendo yo ninguna, pero bueno, aparte del rollo patriótico, eso sí, efectivamente, es el tema de que vemos que ahora empezaron los militares a sacarlos, o sea, están saliendo en los medios de comunicación, incluso más en los medios de comunicación que las propias calles, porque están dando mucha publicidad a las cosas que están haciendo, le están dando ¿Qué, mucha publicidad. ¿Qué es lo están haciendo exactamente? Han hecho un par de acciones, por ejemplo, en Bilbao, ¿no?, eh, de desinfectar eh, sí. la estación de abando, no sé si en Loyo también en el aeropuerto eh, llevaron a cabo alguna acción también Sí, efectivamente, aquí en Vizcaya, así que me coste está lo, lo, lo del hoyo, que estoy bueno, están desinfectando, digamos, espacios públicos. Uh -huh. eh, en, en muchos casos, además es curioso, eh, el otro día salió una foto, de que salió, no era aquí en Vizcaya, pero salían ahí, cómo están desinfectando, están, pues, como diría una madre, pisando los fregados, ¿no?, que te dicen, de... <risa> <risa> eh, estamos aquí, es decir, Eh, se ve que es solamente para la foto, que están haciendo de manera, ya te digo, que o sea, están haciendo de una manera para, para los medios, ¿no? Porque se ve que están desinfectando, pero están ellos de, apoyando los pies en la parte que, están, que han limpiado, es decir, están haciendo uh -huh. al contrario, ¿no? Se supone que tienes que ir desinfectando y tú no pisando lo desinfectado. Sí, y con, fra con frases muy la... lapidarias también, como de aquí no sí. nos vamos hasta desinfectarlo todo, etcétera, ¿no? Que se han sí, sí. También. Sí, no, y luego hemos visto, por ejemplo, en Nazarroa, ¿no?, como están saliendo en algunos pueblos, incluso haciendo cánticos militares de, pues, de exaltación de la patria, ¿no?, de arriba España y cosas de estas porque saben que eso en ciertos pueblos puede doler, ¿no? A la gente que está, o sea, que ya me dirás que tiene que ver eso con el coronavirus e incluso esa imagen también que vemos también por otro pueblo de Navarra, no sé si es Mendavia o Portuella, que sale un, una especie, bueno, es no sé si es un tanque o tanqueta, porque es con ruedas, no es de oruga, pero por medio de la calle. Ya me dirás, o sea, lo que cuesta, lo que tiene que costar de dinero mover esa movida de a nivel de gasoil y de gente que está y todo eso, ya me dirás si ese dinero podría estar mucho mejor destinado en por ejemplo en, en comprar mascarillas, ¿no? O sea, decir... Y suponemos yeah. que están haciendo lo mismo en todo el estado español o Sí, sí, bueno, ya vemos si sí, por el estado español están sí, de hecho, yo creo que la comunidad autónoma vasca y eso fue de los últimos sistemas en que entró, si sí, efectivamente en varios puntos del estado español lo están haciendo. Eh, tampoco sabemos hasta qué punto han salido, claro, tampoco tienes tal información. Lo que, de hecho, y ya te digo, en el mejor de los casos yo quiero pensar que es un lavado de cara uh -huh. el ejército, ¿no?, como para decir, mira, nos hemos estado gastando un montón de dinero en militares, pero fíjate, ah, ahora, que los, ahora, ahora, ahora es cuando lo necesitamos, es. ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el papel que quiere jugar y que está jugando el ejército en esta crisis? Hablábamos, pues eso, de, de cómo están apareciendo en las ruedas de plensa desde el principio, que no sé si en otros sitios eh, será igual, se comenta como que, que es un poco un caso especial, ¿no?, el de España. Un especial, sí, el de España. Sí. Mm, uh -huh. y, y está claro que está queriendo jugar un papel eh, pues importante desde el principio de esta crisis sanitaria, ¿no? Sí, sí, yo yo creo y y es que claro, las dos teorías que pueda haber es esa, la primera que te comentaba, que sea un lavado de cara o la segunda es que estén intentando imponernos otra un ejército y que de aquí en adelante la participación del ejército sea mayor, ¿no? En, en diferentes uh -huh. ámbitos. Eh, eh, pero qué decir, incluso en el ya te digo, lo mejor de casos básicamente una llamada una ...una lavada de cara nos parece también muy peligroso, ¿no? Porque ha habido unos años muy de muchos recortes, ¿no? En temas de, por ejemplo, en sanidad... ...pero en servicios también como las la residencia de Anciano... ...donde está muriendo un montón de gente ahora... ...estos recortes están ahora matando un montón de gente... ...y mucho de ese dinero que se ha recortado... se ...ha ido destinado al gasto militar... ...que durante, bueno, durante, durante siempre... ...desde siempre, porque durante los últimos años... ...tanto con los gobiernos socialistas... ...como el gobierno del Partido Popular... ...el gasto militar ha ido subiendo y subiendo, entonces... Claro, pues posiblemente ahora, pues claro, pues igual unas vez dicen, mira, pero hemos gastado, pero fíjate, nos está sacando de… Pues creo mm -hmm. porque ¿sí? igual lo primero que la gente pensaría, ¿no? en una situación en la que se ve pues que hay escasez de medios eh, pues incluso, sí. ¿no? pues, en hospitales, etcétera, en, en primeras necesidades, eh, la gente lo primero que pensaría pues bueno, es una cuestión de de, de redistribuir, ¿no? Redistribuir, un poco sí. de, de defensa y lo metemos en sanidad, ¿no? Sería lo primero que pensaría la gente, ¿no? con, con sentido común. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, quiero decir, el, el tema es eso que por eso entonces igual también puede ser de, de todas formas es lo que comentabas antes. Una cosa curiosa Y Por eso también a veces nos lleva a ser un poco más picaz y a ver si también realmente hay algún otro tipo de de de, de digamos por detrás de objetivo oculto digámoslo de algo más que esto no de la o sea, que siempre de lavado de cara porque sí que es cierto que lo que ha comentado antes en Estados estado españoles en el sitio donde más militares están sabiendo en la rue de prensa y así o sea que yo creo que hasta ahí en china fíjate que es un país digamos en los que igual el ejército puede tener más más peso que tampoco se ha visto esta presencia militar sobre todo en la rueda de prensa no porque decir, lo de que saquen la UME a la calle Para hacer la lada de cara eso lo pueden hacer pues más veces o sea quizás está es una situación excepcional pero por ejemplo también contra incendios cuando hay no sé qué La me sería esta sí, la unidad militar de unidad creada sí. para hacer acciones civiles no digamos si sí, efectivamente que efectivamente lo que es, si es una unidad o sea, si paraciones civiles pues porque es una unidad militar no porque no es una unidad civil de emergencia que es lo que tendría que haber no yo entiendo que puede haber una unidad específica para casos concretos como este pero entonces esa gente lo que tendría que tener sería una preparación para eso, para apagar incendios, para por ejemplo para desinfectar y no pisar lo fregado, es decir, hacer para hacer las cosas bien y no una instrucción militar, de que no sirve que saquen un tanque a la calle, o sea, eso que nos va a ayudar. Uh -huh. ¿No? el otro día también comentaban que, un, que el este del tanque, el, el esto que le disparaba agua de la policía también lo están utilizando para desinfectar las calles. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que que, que tiene una utilidad aparte uh -huh. de la otra, que la otra utilidad uh -huh. es la mala, ¿no? O sea, quiero decir, porque yo mismo yo creo que están reconociendo, ¿no? Como que Pero todavía salió un un tuit de estos que eso que, que ha corrido por todos los sitios, ¿no? Tipo tipo meme, ¿no? Que comentaba eso, que normalmente cuando te venden a los ejércitos públicamente, te lo venden haciendo las cosas que no son militares, ¿no? Uh -huh. Nunca te lo venden matando gente o, o disparando armas, ¿no? Te lo venden normalmente por pues eso, como fíjate, pues eso desinfectando Bilbao o apagando un fuego, ¿no? Sé en todas formas este tema del lavado de cara, no sé si vendría de más atrás, ¿no? Porque también vimos cómo vinieron aquí con el buque este al, al puerto de Guecho. También hemos visto cómo se han ofrecido, eh, con el, el caso del vertedero de Zaldívar, se ofrecieron para ayudar en las labores de rescate, etcétera. O sea, que no sé si ya puede ser que ya había de antes una cierta campaña de lavado de cara, ¿no? Y, y esto ha sido ya como la oportunidad de oro, ¿no? Hombre, los secretos siempre han hecho un poco eso, la porque la, la, la visión, claro... Además es que, claro, el ejército español tiene en cuenta la, la fuerza que tuvo no en la época de Franco y después de la transición, incluso después, ¿no? Incluso yo creo que hoy en día sigue teniendo bastante más peso de lo que la gente cree, ¿no? Es como la corona también, ¿no? Que la gente piensa, ah, el rey no hace nada, no sirve para nada, no sirve para nada, pero ahí está, y está haciendo un montón de millones y sigue, y fíjate ahora, ¿no? Se le ha pillado con todos los negocios que tiene y todo. O sea, posiblemente la gente no sea consciente del, del peso real que tiene el ejército español Y, el y, y la corona, ¿no?, en la estructura del Estado. Creo que sigue teniendo bastante más peso que la gente cree. Pero también es cierto que el, eh, la mayoría de la gente no es muy militarista, hay igual, y menos aquí en Escalería, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es cierto que está lavado de cara, se pueden hacer de vez en cuando, ¿no?, un poco acercar a la imagen del, pues eso y muchas veces los gobiernos que, que uh -huh. se llaman progresistas también lo han hecho bastante, ¿no? Incluso pues eso, poniendo militares en sus filas y cosas así, o sea, quiero decir, el tema es como que parece como que eso, como que el ejército tenía tenía una buena cara y y sí, uh -huh. se, sí se han hecho, lo que pasa es claro, ahora están las condiciones idóneas. Uh -huh. Bueno, ahora han visto una, una oportunidad de la gracia para salir y sí, lo que pasa de, es que uh -huh. yo creo que esta vez ha sido como exagerado, no ha sido sobre todo el mensaje tan militarista, tan Ya, desde luego en, aquí en Euskal Herria, bueno, después de todo del movimiento anti-insumisión, etc., como dices, pues no es uno de los lugares en los que el ejército tenga mejor prensa, ¿no?, entre la gente de a pie. Sí, sí, bueno, aquí el movimiento insumiso tuvo muchísima fuerza, yo creo que más de la mitad de los insumisos del Estado fueron vascos o vascas, bueno, vascos en este caso, y, y bueno, y fue una cosa que que sí, que tuvo mucha fuerza que además una de las grandes bueno, cuando el grupo de los movimientos cuando estábamos ahí, decíamos que más que un movimiento antimilitarista, siempre lo, lo, lo definíamos como movimiento antimilitarista, porque nuestro objetivo no era acabar con el servicio militar, sino poner en tela de juicio ¿no? el papel de los ejércitos. Y yo creo que eso fue, el cuando Andar entró, una de las cosas que hizo fue acabar con el servicio militar obligatorio, porque yo creo que uno de los mayores objetivos de la... Que la insumisión estaba haciendo eso, ¿no? Deslegitimar al ejército y deslegitimar un poco el papel que está teniendo y también poner en tela de juicio para qué sirven y planteando pues otros modelos de, de resolver las cosas y de... Y de resolver los conflictos, ¿no? Y, bueno, entonces yo creo que en ese sentido, obviamente, aquí en Euskal Herria, pues el ejército por lo menos está bastante... Tenemos la suerte, ¿no? Que está bastante peor visto que igual el resto del Estado. Pero, claro, en el resto del Estado lo que suelen hacer, pues es su campaña de estas efectivamente, suelen hacer de vez en cuando. Y, de hecho, la UME, posiblemente, el, el principal objetivo que tenga la UME sea ese, ¿no? Uh -huh. El utilizar el ejército como, pues eso, como para... Pues para como, un, como un ejército bueno, como que hiciese un ejército bueno, ¿no? pero que no se puede olvidar que el ejército bueno está ahí porque está el ejército malo, ¿no? O sea, quiero decir... Uh -huh. Y lo que hemos hablado, ¿no? También, pues, un poco justificar ese presupuesto. Hemos hablado del presupuesto, hemos hablado también de que, bueno, una de las causas que puede haber detrás de que esta crisis sea de, de, de la gravedad de la que está siendo, pues, sea esos recortes que, que se vinieron sucediendo en sanidad, ¿no?, durante los últimos años. Pero cuéntanos un poco más acerca de, de los presupuestos. El, el presupuesto de defensa no ha sufrido ningún recorte, eh, incluso, pues, eh, podríamos hablar de lo contrario, ¿no? Sí, bueno, es que efectivamente, una cosa que he siempre cuando hablamos de presupuestos militares es que siempre diferenciamos lo de los grupos antimilitaristas, diferenciamos muy bien lo que son presupuestos militares y lo que es el Ministerio de Defensa. Porque a veces nos suelen sacar, la gente piensa, bueno, el presupuesto militar es el Ministerio de Defensa, pues no, o sea, aparte del Ministerio de Defensa hay muchísimos gastos que son mucho mayores incluso que el Ministerio de Defensa, que son partidas presupuestarias o presupuestos que están fuera del Ministerio de Defensa, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Que es un gasto 100% militar, eh, la Guardia Civil es un cuerpo militar, nosotros también solo meter a los, a los, a los de las policías, pero bueno, la Guardia Civil es un un, un un organismo directamente militar, por ejemplo, que está dentro del Ministerio de Interior, eh, la OTAN está en el Ministerio de Exteriores, luego, por ejemplo, lo que se le paga de las jubilaciones de los militares, eh, mucho de las mucho, la mayoría del dinero, o sea, bueno, una, una gran parte de la, del dinero de investigación y desarrollo, el I más famoso, eh, está dedicado a investigación militar. Y luego existen, por ejemplo, yo que sé, el Gobierno vasco, eh, con dinero público del Gobierno vasco, eh, están dando pues eh, apoyos a empresas públicas. Empresas aeronáuticas, dicen ellos, pero la mayoría de la producción de esas empresas aeronáuticas es empresa aeronáutica militar. Es decir, son aviones de guerra, son tanques, o sea, son eh, helicópteros de combate, y luego también incluso para tanques, misiles, y muchas veces, por ejemplo, yo que sé, apoyan y más de más, y sí, hemos apoyado una empresa puntera, por ejemplo, a Zener en, en Guecho o a ITP en Baracaldo. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en Guecho, pues ahí están desarrollando ingenieros, Eh, están desarrollando eh, sensores que son los que luego van en unos misiles que son los que están más actualizando el ejército israelí contra Gaza, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, que pueden ser entonces, los que se van en un barco, ¿no? a Arabia Saudí para ser utilizados en la guerra de Yemen también. Sí, o efectivamente todo, todo el armamento que se sí, pero ya no solamente armamento, cuando hablamos de fabricar arma no solamente el armamento como tal, sino que muchas veces son piezas rariónesas de que decir, porque el avión militar no se hace aquí, aquí se hace, por ejemplo, el motor y una parte del ala y no sé qué. Uh -huh. Luego todo eso, se ensambla en otro país y no sé qué, entonces, como que un poco difuminado. Entonces, y todo ese dinero que es a lo que en la pregunta, todo ese dinero eh, lo estamos pagando con esos impuestos y no está dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, cuando hablamos del gasto militar, es muchísimo mayor que el gasto del Ministerio de Defensa. Y todo este gasto, año tras año, va aumentando. Ha ido aumentando con el PSOE de Zapatero, bueno, por no retratarnos más hasta nadie y eso, con el PP de Rajoy y también está aumentando con el PSOE de, de, de Sánchez. O sea, quiero decir, es una cosa que ha ido subiendo independientemente del, del partido político que gastado. Porque, ya os comentaba antes, que que yo creo que La gente no es consciente de la importancia que tiene el ejército todavía en el Estado español, ¿no? O sea, que siempre ha sido siempre muy importante, que en época Igual de Franco en la transición se veía muy clarito, pero que ahora da la impresión como que ya pues no, pues mira, pues sí están ahí, pero bueno, no hacen nada. Pues hay que recordar también que con todo ese dinero la parte de la gente que se está matando con bueno, las las armas que se fabrican aquí con el armamento que se fabrica aquí, el ejército español ha participado en todo lo que le han pedido, por ejemplo, desde Estados Unidos y desde la OTAN, ¿no? En Irak, participó en Afganistán, a partir de cuando hay una guerra de las de las de la antigua Yugoslavia, o sea, quiere decir, en todo lo que les mandan y muchas veces lo disfrazan también, pues como lo ahúmeno, lo disfrazan de humanitario. No están ahí en misiones de paz. Misiones de paz no están porque están con un con un casco, con un chaleco antibalas, con una ametralladora, o sea, eso no es una misión de paz. Bueno, ya has mencionado también una pieza clave, ¿no?, en todo esto que es la, la industria militar, como vienes hablando hablando pues que muchas veces es eh, industria militar eh, claramente otras veces se pueden mascarar pues eh, dentro de eh, de otro tipo de piezas o de materiales que, que luego son utilizados en campañas bélicas pero desde luego está claro que, que la industria militar es una pieza clave no de todo este puzzle y, y que en calerría pues eh, hay una importante industria militar ¿no? que seguramente está jugando un papel bastante importante en todo esto y, bueno, también nos preguntamos, no sabremos si han parado o no esas industrias en estos momentos. Pues mira, ITP otro día precisamente comentaban que era una de las estas de las industrias estratégicas que no iban a parar, ITP. Eso lo comentaron el lunes, como está también bastante nuevo, tampoco tenemos datos. ITP precisamente es una de esas empresas aeronáuticas, o sea, tenían como que la que creo que más o menos un 50% de su producción, no me hagan mucho caso los datos, creo que es por ahí, porque ya te digo, también entre estas empresas que venían un poco, pero creo que es el 50% de la producción del militar Y en este caso, eh, claro, eh, yo me pregunto que cuál es la, la parte que han parado, si es que una parte o los dos. O sea, quiero decir, normalmente cuando la gente antes hablaba de, de fábricas de armas, en los siempre ha habido mucha tradición de fábricas de armas, pero suelen ser más armas cortas y escopetas, lo típico IVA, no Ciudad Armera, que le llaman, O sea, eh, fábricas también por aquí por el Dran desao, ¿no? Que es que son sus fábricas que se supone que son pues que hacen pues escopetas, cosas eh, pistolas cortas, etcétera. Pero hoy en día lo que te comentaba, sobre todo son eh, empresas punteras que mucha gente Eh, pues suelen salir en un montón de sitios y decimos hostia, fíjate que empresa más moderna no o sé sea, qué, me gustaría trabajar y no te das cuenta que el que, que un tanto por ciento muy importante de lo, de lo que están fabricando es dedicado a la a la industria militar eh, no sé exactamente lo que habrá parado eh, hoy es claro, pues te digo vuelto cambiar a día pero hoy por ejemplo creo que el pnuv ha conseguido que muchas industrias eh, finalando paren tienen que estar trabajando en servicios mínimos no o sé sea, decir pero han vuelto con conocer el, el dinero por encima de las personas Y entre ellas posiblemente mucho me temo que la industria militar es de las que no van a parar sin tener datos porque obviamente esto es una cosa también que de día a día está cambiando eh, me da la impresión de que la industria militar para el para el gobierno vasco es una de esas eh, estratégicas uh -huh. que ellos consideran estratégica y ya ves pues lo, lo estratégico puede ser en estos momentos fabricar pues esos aviones de guerra pero bueno uh -huh. Bueno, pues Javier no sé si quieres eh, en tu última palabra igual hacer un poco balance de lo que hemos ido hablando y bueno desde caquicha como lo veis y qué es lo que reclamáis en estos momentos eh, en lo que respecta al ejército español. Sí, pues bueno, yo sobre todo un poco... Y a que todos la gente... los del mundo, sí. supongo. Sí, ¿no? sí, efectivamente, sí, pero bueno, aquí la que nos toca es el, el, el español, ¿no? Pero pero sí, eh, eh, el tema es un poco a la gente, pues eso, concienciar de que eso, de que vale que igual está muy bien que desinfecten una... que puede pensar en pero bueno, están desinfectando, pero que detrás de eso, ¿qué es lo que hay, no? Efectivamente, que, que, que, que mientras que hay un... eso lo están haciendo, pues un poco... Para, para seguir manteniendo un ejército que al final ese ejército lo que está haciendo es participando en toda en todos los conflictos bélicos que habéis está viendo a nivel internacional, decían capitaneados por un estado que es además uno de los estados mayores asesinos de la historia, bueno, que es el de Estados Unidos, ¿no? Que son los que afinan capitanean la, o, la OTAN eh, participando en misiones para por eso y participando en en negocios también, en los gobiernos tanto vasco como español están participando en negocios Estamos viendo ahora ¿no? que está mandando con arabia saudí con israel con países que no están cumpliendo ningún tipo de derechos humanos con su población y con la, y que están participando en guerras no o sea quiere decir que al final el verdadero papel del ejército es ese y que no nos dejemos engañar por esa lavada de cara que están haciendo estos días aprovechando el tema de, lo de coronavirus pues para pues eso para hacer una lavada de cara a un, a una, a una, a un estamento que es totalmente que es que saque militar y que por tanto es un estamento que va en contra de todo lo que tendríamos que, que, que que trabajar estos días, ¿no? Que es el tema de la solidaridad, de la cooperación, del trabajo en red, ¿no? Del trabajo de que no, o sea, que no existe una jerarquía, digamos, hay de que el que te manda tienes que hacer y punto sin pensar, sino un poco ser críticos y ser, pues, ver un poco abrir los ojos a lo que está pasando. Uh -huh. No creo que es esto lo que nos dicen. Pues muchas gracias, Javier, eh, desde la coordinadora antimilitarista Kakitat, eh, por atender a la llamada de la roguita más aspirativa para suelta la olla y, bueno, que te sea leve lo que queda de confinamiento. Sí, bueno, lo mismo. Eso parece que estamos todo igual, ¿no? <risa> <Venga>. <risa> vale, no, bueno, no, va. Por... En este caso soy Aguracorvay.